Bienvenidas a Good Show. Arrancamos con el programa número 11 del año. Soy Celia y estaré conduciendo con Pame. Hola, Pame, ¿cómo estás? Hola, Celia. Yo muy bien. ¿Vos? Re bien. Me alegro. Bueno, como siempre, continuamos con nuestro programa de todos los miércoles de 16.30 horas a 17.30 horas por Radio Ochava Roma FM 107.1. También nos pueden seguir por Instagram, ¿sí? Y en la bio encuentran el link para escucharnos en vivo. Empezamos con Ceci, su coluna m de f e b r i l i d e s Hola Ceci, ¿qué n os trajiste para hoy? Hola, hoy les traje l a r a el 25 de junio que se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Sexual. Una fecha para recordar, reflexionar y, sobre todo, visibilizar. Porque hablar de diversidad no es hablar solo de orientación sexual, sino también de identidades de género. De expresiones distintas de trayectorias de vida únicas que merecen respeto, igualdad y reconocimiento. Este día tiene un profundo valor simbólico. Fue propuesto por, por Organizaciones de Derechos Humanos y Activismo, LGBTIQ, para crear conciencia sobre la necesidad de sociedades más inclusivas, más justas y libres de discriminación. ¿Y por qué es importante hablar de esto hoy, en 2025? Porque a pesar de los avances legales y culturales, la discriminación, el odio, la invisibilidad siguen siendo realidades para muchas personas. Según organismos de derechos humanos, cada año se registran agresiones, exclusiones laborales, educativas, familiares, solo por el hecho de amar diferente o de ser quien, se... quien es. Pero también hay luz. Cada día más personas se animan a vivir su identidad con orgullo, más familias que acompañan, más escuelas que educan en la diversidad, más empresas y espacios públicos que buscan incluir en lugar de excluir. En Argentina contamos con leyes pioneras como la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, el Cupo Laboral Travesti y Trans y la SI, Educación Sexual Integral. Son herramientas valiosas, para, pero necesitan ser aplicadas, sostenidas y defendidas. La diversidad no es una amenaza, al contrario, la riqueza amplía enseña, porque si hay algo que nos hace verdaderamente humanos es la capacidad de convivir desde el respeto y la empatía. Así que hoy, desde este, desde este micrófono, queremos celebrar todas las formas del amor y del por qué el orgullo no se limita a un solo día, es una forma de existir. Está Bueno, qué lindas palabras qué lindas que eligió palabras. Ceci. Sí, sí. sí, me gustó. Y bueno, y apoyamos todo esto que Ceci comentó:、sí. el respeto a la diversidad, a los sí. derechos, sí. A, a todos estos derechos que Ceci enumera. Que sigamos defendiéndolos para que nadie venga y que diga no, basta de matrimonio igualitario, basta de ESI. No t e n s r a s dónde. Así que razón, bueno, a defender y a, a, a respetarnos. Y a respetar nuestros derechos también. Claro. Así que bueno, este. Apoyamos ¿sí? la diversidad sí, apoyamos.、Eh, en todas sus formas de expresión、sí. y b、bueno, u esperamos n o y e que nuestros oyentes eh, eh, nos acompañen. Nos acompañen también. Chega f l o r y nos va, nos va a presentar la consigna del día. ¿Qué nos va a preguntar a nosotros, Gerardo? ¿Qué palabra usamos para celebrar la diversidad? Bien, entonces, en consonancia con esto que decía Ceci, Flor nos propone a nosotros y a los oyentes que elijamos alguna palabra, alguna frase que,、eh, que sentimos, que pensamos para celebrar la diversidad. ¿A vos se te ocurre alguna palabra, c e l e Sí, t e s libertad. Me encanta, me encanta y qué, qué importante. Ser sentirnos... Libre, sentirnos libres de expresar lo que sentimos. Tal cual. Yo voy a agregar una, respeto ¿sí? Sí. a la diversidad. Y esto de que la diversidad nos enriquece, sí. ¿sí? nos hace.、Eh, no, no, nos diferencia,、sí. no, nos, nos da libertad y no, nos diferencia de los demás. Ser libre de energía, ¿quién persona queremos? Bien. Flor, ¿vos quieres agregar alguna palabra? Reláx, solamente relax. Relax. Sentirme relajada, relax, como yo soy. Sí. Eso, es muy bueno, Flor, muy buen aporte. Bueno, invitamos a los oyentes en las historias de Instagram. Que se sumen. Ajá, escuchen. Creo que ya tenemos una respuesta. A ver. ver q u é dice? Cami Farías dice orgullo, respeto y amor. Está buenísimo eso. Gracias, es. Cami. Gracias, Cami. Buenísimo. Bueno, nos vamos a la pausa con una canción. Nos vamos a la pausa con una canción que sonó en élite, sonó en muchas, muchas, muchas, muchas. Muchas series se llama Revolución Sexual: La Casa Azul, así ¿Qué? que e s c ú c h e n、no, l、no, a、no, no. 俺たちの夢は俺たちの夢を忘れずに、俺たちの夢は俺たちの夢を忘れずに、俺たちの夢を忘 t ずに、俺たちの夢を忘れずに、俺た o の o を忘れずに、俺たちの夢を忘 l ずに、俺たちの夢を忘れずに、俺た u の夢を忘れずに、俺たちの夢 e 忘れ a に、俺たちの夢を忘れずに、俺たちの夢を忘 e ずに忘れずに忘れずに忘れずに忘れずに忘れずに忘れずに忘れずに忘れずに忘れずに忘れずに忘れ e に忘れず 最高。Más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 Que Con a g u s y su coluna receta s q u é nos trajiste a g u s q u é nos vas a sorprender hoy. ¿Quién les gusta las batatas a carameladas y su guarnición?、Mm, ¡Qué rico! s a b e s lo que una guarnición, Sí el puré, la ensalada, todo eso. Ver, lo,、no. que claro, lo que acompaña. Le o q u acompaña Le digo la, los ingredientes: s A ver, e d c i o batata, azúcar, miel, manteca, aceite y salsa de soja. Es a gusto. Muy bien. Muy bien. Ahora、Escuchamos. vamos con el paso a paso, así que estén atentos. Limpiamos bien la batata, la ponemos a hervir. No se tiene que hacer como un puré, si no van a comer batata. Si no, vamos a comer puré. <ríe> tal cual. Cuando están cocidas sin que estén muy blandas, la cortamos en rodajas y dejamos enfriar. Y la batata, a veces, el, el secreto de la batata se usa para las mermeladas. Guarda. Es un secreto que nadie lo sabía. Bueno, gracias por traerlo. <ríe> en una sartén ponemos manteca y un chorrito de aceite y colocamos la. Batata una al lado de la otra sobre la sartén. Y espolvoreamos con el azúcar y le tiramos un poquito de salsa salsa y un poco de miel. Me dio hambre, chica. s、mm. Es una deliciosa guarnición para aquello que nos gusta lo agridulce. Si uno quiere, se le puede poner. ranita De tomillo mientras se la cocina en el sartén y el a g u s t í n se puede acompañar con una exquisita carne al horno.、Mm, sería, qué rico. sería como la compañía sí, ideal. Sí, la compañía ideal y la、sí. próxima receta que es cerca e l último, vamos a decir una、no, sorpresa y no la traemos en vivo. Muchas recetas para que traen vivo. Pensaba que esta receta es para las personas que le gusta lo agridulce. Lo agridulce, sí. Porque hay personas que no mezclan una carne con algo dulce. Sí. Así que, bueno, para los fanáticos de lo agridulce, acaba esta receta. Muchas gracias, Agus. De nada. Bueno, continuamos ahora con otra columna de nuestro programa, la columna de fútbol santafesino a cargo de Flor.、Eh, Flor, ¿con qué equipo jugó Colón esta última fecha? Un. Bien, decime, por favor, dame una buena noticia. ¿Cómo salió el partido? Perdí a 1-0. No, seguimos con las malas noticias. Bueno, sí, seguimos con las malas noticias. Por Dios, ¿cuándo va a cambiar la suerte de Colom? ¿Qué、no、tenemos、sé. que hacer? No sé, tengo, tengo que ganarle, ganar. Tengo、poco. que ganar.、Ah, Ay, tengo ojalá. Quieres ganar. Bien, ¿y trajiste algunas noticias de color, algunas noticias interesantes sobre Colom? Uno. A ver, contame. La anécdota de campeón del mundo de la araña. Julián Álvarez se probó en Colón a los nueve años. O sea que casi nos podríamos haber salvado ¿Sí? si teníamos de jugador a Julián Álvarez, sí, pero, pero, no, pero no, lo no lo tuvimos. Se fue a otro equipo. Se fue a otro equipo. Sí, a River. A River. Sí, bueno, porque... y River se salvó un poco con, con Julián, que metió 10.000 goles. Sí. Bueno, así que casi fue de Colón, Julián. Sí, sí, sí. Qué Hasta en eso tenemos mala suerte, Flor. A ver, ¿y tenés alguna otra noticia sobre este partido? Dos. A ver, contame. Genaro Rossi volvió a lesionarse, no jugó, frente a, n u e va chicao. Ah, tuvimos una baja de un jugador. Bien. Bueno, ¿y de Unión, me podés contar algo? De Unión sería. c O n Rosario Central. Ajá, juega con Rosario Central. ¿Qué día y a qué hora, Flor? De 28 a las 13 horas, por la Copa. Argentina en el estadio único de San Nicolás. Bien. ¿Y、eh, es solo lo que tenemos para contar o hay alguna otra noticia、vale. sobre Unión? t e m a mínimas. Hay poca noticia de Unión ya que está en receso y está jugando pocos partidos. Claro. El campeonato、sí. de la liga, por ahora están como en receso, de vacaciones, así、sí. que está jugando solo la Copa Argentina.、Sí. Bien, bueno, les deseamos mucha suerte a nuestros amigos Tatengues、sí. en este partido de acá en pocos días.、Eh, bueno, muchísimas gracias, Flor. No. Este, nos vamos a ir ahora con Cele, ¿sí? Y su columna de cine. ¿Tiene? Hola. Tiene un estreno mundial, ¿no? Sí, hoy tengo un estreno mundial porque es de Fórmula 1 la película. Contame, contame, perdón. Hola, soy Celia y le voy a hablar de una película llamada Fórmula 1. La dirige Joseph Kocinski, que valió al siete veces campeón Lewis Hamilton, quien también asesoró todo el guión para garantizar realismo técnico. El resultado: una película rodeada de circuitos reales durante, durante fines de semana de carrera. con Autos construidos para a ser de Fórmula 1 y escenas grabadas en plena acción. Hay mucha acción acá. Brad Pitt interpreta a Sonny Hayes,、hey, hey, una leyenda de automovilismo retirado tras un incidente en los 90, en los años 90. O sea, mucho va, tiempo. Vuelve tiempo. un circuito con un motor de un joven talento interpretado por Dawson i n d r i s el equipo de APXGP. Lucha para sobrevivir en. En la parrilla, par, parrilla. Y esta estrategia de choque de ego y vueltas de clasificación, el relato se mueve entre las a d r e n a l i n a de la pista y la drama personal. O sea que ya e s t a es para verla, para, o sea, la tienen que ver. Sí, ¿no? sobre todo los fanáticos de los autos, de la velocidad. Todos los fanáticos que sean de los autos, por favor vean esta película que le s van a gustar seguramente. Yo creo que acá en Argentina le va a ir muy bien, porque ahora con todo el fenómeno Colapinto. Seguramente、no. que sí, con todo el fenómeno Colapinto, todo el. Hay、bueno. muchos argentinos que dicen Fórmula 1 y vamos. Ya piensan e Colapinto. Claro, tal cual. Y según nos habías dicho,、eh, c e l e s que Colapinto fue a la Premier, ¿no? Sí, fue a la sea, Premier. En... Fue a la Premier. De... Ah, mirá qué buen aporte. Estuvo invitado. Estuvo invitado de Colapinto a la Premier. Estuvo buenísimo. Y claro, no se le iban a perder los pilotos de la Fórmula 1. Así que le voy a decir de qué género es. Así que para Atentis, es un género de acción y deportes. Y deportes, Así que también para el que le gusten el deporte y la acción, tiene una d u r a c i ó n de 2 horas y 36 minutos. Así que para verla, la podemos ver en el cine el viernes 27 de junio. Ya este viernes ya la pueden ver. En el Cine Mac, la Ribera Santa Fe. Así que la pueden ver en el cine cuando se estrene. Así que, c o n o se la pierdan. Con Pochoclo, con todo. Así que, véanla. Así que, se las recomiendo. Bueno. Para、eh... los fanáticos de Cola Pinto. Así que. <risa> bueno, sí, justo cayó en este momento、eh, la película. Bueno, muchísimas gracias, Cele.、Eh, me、Eso、dieron、sí. ganas de verla.、Eso、Así、sí. que voy a ir. Eso sí, les quiero contar algo. Hablando de esto de Fórmula 1, el domingo juega Cola Pinto. Tienen razón. Ah, hay una carrera este fin de semana. El domingo fue、bueno. a Cola Pinto, para que sepan、sí. qué tiene que ver con esta.、Sí. Así que la semana que viene podemos comentar cómo le fue a Cola Pinto en su carrera. Sí. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir a la pausa después de todas estas columnas con ¿Cómo? la canción Soy, Soy de Lali. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. A ver, empezamos. Todo, todo mal entre la ex cuñada de Yuyito y Karina Mile. Se cruzaron y ni se miraron. ¿no? El regreso de, de la voz argentina de Nico Quietos como conductor. Rocío Marengo confirma que está, está esperando un hijo con Eduardo Ford. Que dijo que sí. Pablo Alondra será comprometido con su novia Martina en su chat e en Visa. Batalla ilegal y final inesperada para uno de nuestros jugadores de la selección nacional.、Uh, Alexis McAllister le ganó al juicio de su ex novia, la Camila Mayan, la influencer. La nueva novia de Leante confirmó cómo empezó el apasionado.、Romance. El robo que Mauri Cardi no le puede perdonar a Wanda Nara. Transfirieron 7 mil millones a su cuenta personal. Lali, e s p ó s i t o b l a n q u e o que sufrió con Cris h Morena nos tenía cagando terminó e a d i o d mano y tanto fue el gran nadador de radio bombazo Por, bombazo porque quieren despedir a Marley Aguanta Nara, Susana Jiménez y Santiago de los Morros de t e l e f ó n Con AUS b y su coluna m de mitos y leyendas. AUS, ¿qué nos trajiste para hoy? Hola a todos, hola queridos oyentes. ¿Y cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo una nueva leyenda que es un tanto extraña y a la vez muy antigua, o sea, es muy poco conocida. Pero se podría decir que debido a eso es muy, muy interesante. Y la verdad, bastante fascinante. Y dice así. Se llama, no,、eh, corrijo. Se llama el dragoncito del monte Pilatos. Y dice así: El hombre abrió los ojos. El sol del mediodía terminó de despabilarlo. No recordaba por qué estaba tirado allí, sobre la hierba. Se sentó y miró a su alrededor. El cielo era muy azul y a lo lejos las nubes bailaban en la cima del monte Pilatos. Sabía que se llamaba Jeremy Stenflin. Y que aquella era su granja, pero nada más. Al tratar de levantarse, descubrió una piedra, la piedra junto a él, verde y tan brillante como el mismo sol. La tomó en sus manos y la sintió tibia. Recién entonces recordó. Al amanecer, recordó que. Al amanecer había escuchado un sonido profundo. Abrió la puerta de su posada y le bastó con ver la sombra. que Se acercaba para saber que se trataba de un dragón. Era dorado, pequeño y movía sus alas membranosas tan rápido que agitaba el aire a su paso. La mirada de ese ser fabuloso se fijó en el hombre por unos instantes y los ojos muy verdes del dragón se detuvieron en los suyos. Pero en pocos segundos, la fantástica criatura se alejó volando hacia la cima del monte a toda velocidad. Que s t e n f l i n Cerró los ojos, no quiso ver cuando se estrellaba contra las rocas. Solo escuchó el cielo temblar y un grito potente y doloroso. Después todo fue oscuridad. Nunca encontró rastros del dragón en la montaña, como si se hubiera esfumado al chocar o se hubiera transformado en esa piedra brillante esa esa piedra verde, perdón en esa piedra esa esa En En verde, brillante como los ojos del pequeño dragón que tal vez algo habían querido decirle. Ese es el fin de esta leyenda. ¿Y te n e s algo para agregar, Agus? Por supuesto. Lo que tengo para agregar en esta ocasión es esto: sobre esta leyenda. s t e m p f l i n y el dragoncito del monte Pilatos. Una leyenda de Suiza, de 1421. Se dice que en 1421 un granjero de apellido s t e m p f l i n presenció como un pequeño dragón. Se estellaba r contra la cima del Monte Pilatos, cerca de la ciudad de Lucerna. El granjero se desmayó de la impresión y al volver en sí encontró una piedra verde de dragón con propiedades curativas. Según fue certificado oficialmente en 1509, la piedra mágica podía curar toda clase de pestes, envenenamientos, diarreas y hemorragias. Muchos pueblos de Europa medieval creían en la existencia de piedras mágicas de dragón. Esa es la información que tengo hasta el momento para hoy. Y para la próxima vez e s traeré una leyenda aún muchísimo más fantástica e impresionante. ¿Nos podés que, adelantar algo o es sorpresa? Sí,、hey, prefiero siempre. Decir que sea como una. que esperen así con la intriga, dejarlos con la intriga a ver como tipo sorpresa. Con mucha expectativa. Como, con mucha expectativa, claro está. Para que siempre, como es, estén sorprendidos cada vez que les traigo una nueva, una nueva historia sobre este tipo de cosas. Bien.、Eh, qué loco、sí. tener estas piedras de dragón que sí, curan todos los males.、Sí. Estaría buenísimo tenerlas. Sí. ¿Sí? sí, sobre todo esa que. Que dice que cura ahí decía que curaba que pestes, envenenamientos, diarreas、sí. y c、eh, cosa? ó m o era la cosa? Hemor Y hemorragia. s O sea que podías, podías curarte de casi todo. Súper poderosas esas piedras. Sí. Sí. Pero lo que más me impresiona es que decía que curaba las diarreas, o sea, te ayuda a ir al baño. ¿no? Sí. A, a muchos les vendría bien. Sí, sí. Sí. <risa> bueno, muchísimas gracias,、bueno, Agus.、No、Muy por, interesante、no、tu poder, historia. Continuamos con Santi y sus colinas llamadas Los Multiversos de Santi. ¿Qué nos trajiste para hoy?、Eh, ¿Qué tal, c e l i a q u é tal, Pame? ¿Y qué tal, Laus, que está s a c a n la mesa? Hoy les traje Los Multiversos de Santi, Star Wars, el fin de las guerras clon y el ascenso del Imperio. Durante años, la República Galáctica resistió el avance de los separatistas, las guerras clon, mundos ardían, ejércitos caían, y la galaxia entera esperaba el fin del conflicto. Pero. El verdadero enemigo no, que estaba ni en los campos de batalla ni en la sombra de los reyes separatistas, estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. En el corazón mismo del Senado, en el rostro oculto del Canciller Supremo Palpatine. Con el episodio 3, La Venganza de los s i k h nos acercamos al final de esta guerra. Los Jedi habían liderado a los clones con valentía, confiando en, la que, en que la victoria traería paz. Pero estaban siendo engañados. Dark s i d i o u s el maestro Sikh oculto tras la máscara del Canciller, había tejido una red de manipulación desde el inicio. Las últimas batallas de las guerras clon e se s dieron en planetas como Utapau, Kashik y f e l u c i a El general Obi-Wan Kenobi luchaba en Utapau contra el cyborg general Grievous. Yo le lideraba a los Bukis. En k a s h i k Azoka Tano, ex Jedi, combatía en Mandalore. En las historias contadas de、a、Clone Wars, la serie animada 3D. La victoria parecía cercana. Pero entonces llegó el momento que cambiaría todo para siempre. Ejecuta la Orden 66. Sí, emperador. La Orden 66 fue, fue una directiva secreta implantada en los clones desde su creación: eliminar a todos los Jedi sin piedad, de un momento a otro. Los aliados se convirtieron en verdugos. Los Jedi, sorprendidos y superados, cayeron uno a uno. En c o r u s c a n t Anakin Skywalker, el elegido, seducido por Darth s i d i o u s y consumido por el miedo a perder a Pac-Me, cayó en el lado oscuro. Se convirtió en Darth Vader y lideró el ataque más oscuro de la historia, la masacre del Templo Jedi. Los pocos Jedi sobrevivientes huyeron o se escondieron. Owen a n Enfrentó a su antiguo aprendiz en Mustafar en una de las batallas más trágicas jamás vistas. En esta batalla ocurre el grito inolvidable de Anakin mientras era consumido por su destino. En el Senado, Palpatin e declaró el fin de la República y el nacimiento del primer Imperio Galáctico, prometiendo, s e g u r i m e n orden y ocultando la sombra Sik detrás del trono. Así, los Jedi fueron. Perseguidos y borrados de la historia. La república será reorganizada en el primer imperio galáctico, por una sociedad más segura y estable, exclamó el emperador. En su c e u d a d icónica, pero o c h e d a i s vencidos, los Sikhs volvieron a gobernar la galaxia por primera vez en mil años. Darth Sidious reinaba y Darth Vader se convirtió en su mano ejecutora. Los días de la luz terminaron. Comenzaba el largo y oscuro dominio del Imperio. Pero no sería el final. Porque en la sombra nacería una nueva esperanza. Así terminan las guerras clon. Y así empieza una era de oscuridad. Pero como todo en la galaxia, el equilibrio siempre busca restaurarse. Y eso lo veremos en otra edición de los multiversos de Santi. ¡Guau!、Wow, yeah. ¡Qué expectativa! p a r a Para la próxima. Sin palabras, la verdad. La cosa es que te escuchaba Santi y me preguntaba si tendrías que elegir un bando, un, un, un lugar en esta historia, ¿de qué lado te pondrías? Bueno, en el nuevo canon están los que es el canon de Lina, y están los Caballeros n n Lina, están o los de a y c del Ren, que vi en un video hace mucho cuando se que mostraban el origen de la nueva orden en YouTube. Decían que los Caballeros de Ren era un tercer bando que había, pero hace miles de años más atrás, ¿qué pasó? Que como los j e d i y los s i t h se habían puesto, como por así decirlo, entre comillas de acuerdo y los exterminaron a los Caballeros de Ren, porque eran como usuarios neutrales de la fuerza. Mientras、uh -huh. que ahora en, la, en las películas del de Despertar de la f u e r z a episodio 7, los últimos j e d i episodio 8 y el episodio 9, la, el ascenso de s k y w a l k e r eran como ahora el lado oscuro más fuerte.、Uh -huh. Pero en realidad eran como neutrales cuando estaban los r e bandos vigentes. Estos desaparecieron y aparecieron de vuelta en las nuevas secuelas. ¿Y vos qué, qué grupo elegirías? ¿Cuál te, te llama más la atención? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te, te simpatiza? Me simpatizan más los SIC, pero si fuera así, por ser como soy, escogería el neutro, el moderno de los Caballeros del r e y al menos en el plano moderno que muestran cómo era su vida antes. Bien, buenísimo. Bueno, esperaremos la próxima columna de、sí. la semana que viene para seguir conociendo más de esta historia. ¡Que nos sorprendas más! Muchas ¿tú? gracias, chicas. <ríe>、bueno. Bien. Eh, antes de, de ir a la pausa, tenemos、ah, sí. mensajitos. A ver, a ver, vamos a ver los mensajitos. ¿Qué nos dicen? Respondiendo a nuestra consigna del día. ¿Qué palabra, qué frase elegís para celebrar la diversidad? Alacande izquierdo, nuestra amiga Alacande,、ah. pone paz. Ay, mira qué linda palabra. Hermoso. Después pone, a ver, huyo, respeto y amor. Respeto,、eh, inclusión y empatía,、pues、dice Ani. Muy bien. Dice Ani: Respeto, inclusión y empatía. Inclusión, que... mira esta, qué, qué palabra tan grande, tan importante. Así, así que, inclusión, está buena esa palabra, a Me gusta. Ustedes me resaltaron, vos, Pamela, ¿vale? Que ahora no está acá en el micro, me resaltaron que yo dije algo muy interesante lunes: identidad. Está、Ajá. bien? ¿Querés bien. explicarlo un poco? Sí,、eh, porque... Básicamente, la identidad es cuando vos, cómo vos te percibís o cómo percibís tu sexualidad, o sea gay, lesbiana o bisexual o pantruxol, s como soy yo. O también la identidad tiene que ver c o ó m o te percibís vos de, en cuerpo. Si sos mujer, pero te percibís hombre, o hombre, te percibís mujer, o hombre y no te percibís ninguno de los dos, o mujer también. Bien. Que no te percibís, que para, es género no binario. Para resumirlo en poquitas palabras, la identidad tiene que ver con lo que soy. ¿Cómo me presento al mundo? Pues esa la canción del Ali, soy, soy como bebés. La que escuchábamos en el、Hace、corte un anterior. Ratito, sí. Bien, bueno, me parece que identidad también es una palabra muy importante, ¿sí? ¿sí? Hablando de diversidad. Bueno, y nos vamos a ir a la última pausa de este programa. Nos vamos a ir a la pa pa pa última pausa de este programa, pero con una canción que me gusta mucho a mí y que la, la, la, siempre la escucho y me encanta. Y que nos vamos a d e s p e d i r c o n e esta canción que a mí me gusta, que se llama Te Quiero y Ya, de Ana Paola. Así que escúchenla. ¿Quién dice que va? 私の家族のために、私の家族 o ために、私の家族のために、私のた e に、私のために、私 o ために、s の e めに、私の o めに、私のために、私のために、私のた s に、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、que no me vengan a decir que tú no eres para mí que yo soy mucha cosa para que tú e s t é のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私の o めに、私のために、私のために、私のために、a のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私の cura 私、pues, ah, ah, ah, ah、a ち l 全てを守るため p 全 r を守るために、全て t 守るために、全てを守るため a 全 o p 守るた a に、全てを守るた a に、全 n を a る a s t a l を守るた r に、全てを守るために、全 e を守る y めに、全て e 守 a た a に、全て o 守る a め a 全てを守るために、全てを守るために、全てを守るために、全てを守るために、全てを守るために、a てを守る e めに、全てを守るために、全てを守るために、全てを守るために、全てを守るために、全 パークとスタッカーであり。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 Que nos c u e n t a cómo va a estar el clima estos días, Guille. d、no, clima estos dí, a s Hola, soy Guille, el chico del clima, y les voy a contar el tiempo de esta semana. Miércoles 25 de junio. Habrá algunas nubes. Máxima 12 grados, mínima 3 grados. Jueve s 26, día soleado, máxima 14 grados, mínima 1 grado. s Viernes 27, día soleado, máxima 14 grados, mínima 3 grados. Sábado 28, mayormente soleado. Máxima 13 grados, mínima 4 grados. Domingo 29, parcialmente nublado. Máxima 9 grados, mínima 1 grado. ¿Tenés s algo para decir, v Sí. De... A ver, conté. Oyentes, tenemos día de mucho frío. Así que abríguense. Y tomen algo calentito.、Mm, es para abrigarse. Un café con leche. Un café con leche, algo calentito. Algo bien calentito. Bueno, gracias, Guille. No, de nada. Bueno, y ahora tenemos nuestra astróloga celeste <ríe> que nos trae su columna. Así que vamos a ver cómo, qué nos espera esta semana según los signos. Previsiones semanales para cada signo de 29, 23 al 29 de junio de este 2025. 20, A ver, atentos a cada signo. Bueno, prestamos atención. Aries, estarán más introspectivos que lo habitual, así que. Un consejo que les doy: cuiden tus reacciones, cuida tus reacciones, sobre todo con la gente cercana. No todo se resuelve con impulso, no todo. A ver, a ver, a los del Tauro, atención: tendrán conversa conversaciones importantes que puedan desbloquear algo pendiente. Les doy un consejo: no teman en expresar lo que sentís. Escuchen también, escuchar también será la clave. Así que escuchen, que será la clave Bien, que presten atención los de Tauro y、atención. escuchen a, a sus、eh, conocidos, a sus amigos. Sí. Bien, seguimos. Géminis, para los de Géminis,、eh, esta semana es ideal para ordenar tus finanzas o valorar tus recursos. Atención, Pablo. Eh, les doy un consejo. Atender a lo que das y recibís, en lo material y en lo emocional. Y los de cáncer. A ver a los de cáncer. ¿A quién tenemos de cáncer? ¿La, la PAME, la Bren? No, yo bueno, no. La, Brenda. La, la Brenda. La, la Brenda. Brenda es de cáncer.、Ah, yo ¿Y? soy de cáncer porque nací de julio. Ah, bien. Acá Guille.、Eh, Guille. Escucha. Y nuestro nuevo bueno, compañero Agus también es de cáncer. cáncer Se vienen varios cumples entonces. Atención, porque dice. Atención a los de cáncer, a lo s más sensible, s pero también tiene una claridad sobre todo lo que querés. Un consejo que le doy: inicie nuevos n ciclos de autocuidado y amor propio, o sea que, que se cuiden a ustedes mismos y se mueven ustedes mismos. Claro, que se quieran, que se escuchen, que es, se cuiden. Que se respeten. Amor、también. propio. Amor propio. Muy bien, atención. Y a los de Leo, atención a los de Leo, que yo soy ascendente en Leo también, me suena el verso. Mi abuela también es de Leo. Bien, así que bueno, escucha bien, así le comentas a tu abuela cómo va a estar esta semana. Dice: atención a los más introspectivos, Idea para, ideal para ordenar tus emociones. Un consejo: escucha a tu cuerpo, no es momento de exigirte a lo máximo, no es momento de exigirte. en realidad. O sea que es una semana para estar t r a n q u i Para estar t r a n、no, q u i no exigirte tanto. Bien, para los de Leo. Para los de Virgo. Es una semana para conectar con lo grupal y expandir ideas. Un consejo: lo que soñas puede empezar a tomar forma si te animás a compartirlo. Ay, bien. Voy a, ver, voy a prestar atención a qué sueño. A、ah, eso, vale. <risas> los de Libra. Los de Libra. Atención a los de Libra. Flor, que es de Libra. Atención a los de Libra. Pueden sentir presión, pero también pueden avanzar con claridad. Un consejo: de, de, de, decidí de tu verdad. No. De la aprobación ajena. Pero qué justo. Mirá, qué justo. porque estuvimos hablando de algunas cosas con Flor. Sí. Escorpio. <ríe> atención a los de s c o r p i o El Agus. a g u s t i n a ver. A ver qué dice. Es un buen momento para ver todo de otra perspectiva. Atención, les doy un consejo: abrir nuevas ideas, viajes o aprendizajes que te n u t r a n Así que este momento, momento para, para los viajes también, Agus. Así que. O para, para que te nutras de, de buenos compañeros también. Prefiero los viajes siendo h o n e s t <risa> o Amo tu sinceridad, Agus. es muy sincero. O tus nuevas ideas, si tenés alguna nueva idea también. Sí, morir pobre. <risa> atención al Sagitario, atención a la Mechi, atención a las de Sagitario también.、Uh -huh. Los pintos.、Ah, atención a la Vale, la Vale también es de Sagitario, así que atención a ella. A ver, ¿qué dicen los de Sagitario? Es una semana profunda. Posibles revelaciones emocionales. Le doy un consejo: s o l t a lo que ya no suma. O sea, que suelten. Así que transform, transformar es crecer. Así que es un buen consejo. Ay, me encanta、cliente. ese consejo de crecimiento. Me encanta. Sí, un buen consejo. Un buen consejo. Capricornio. A los de Capricornio. A l A la María. María, que es de Capricornio. A ver qué dice. Es una semana clave para tomar decisiones. Con otra. Un consejo dialoga sin, sin sin frialdad. O sea, que no que no tenga. Eso sí, pueden abrirse a, a caminos nuevos también. O sea, pueden abrirse a caminos nuevos también. Atención a los de Acuario. Nosotros, él es. Atención a los a de Acuario. Nosotros dos. Atención a los de Acuario. Y Leo. y Leo, el que Leo. también es de Acuario. Y la Agus, que también es de Acuario. Ay, es verdad. Me había olvidado la de la Agus. Se van a ahogar. A、Muchos ver, de、abuse. Acuario tenemos. Esta semana puedes sentirse disperso o dispersa. Volver a lo simple. Un consejo: tu bienestar es prioridad. Ordena tus días para ganar claridad. O sea, organización y orden organización, para Acuario. Organización y orden para、Bien. Acuario. Y para Pisces, a, a, a Meli que es de Pisces. La Meli que es de Pisces, la Pauli que es de Pisces también. Camila. Camí que es de Pisces también. Es a todos los que estén escuchando de Piscis, atención, es una semana inspiradora. Si te conectas con el arte o con tus deseos, un consejo: deja que el corazón te guíe un poco más que la razón. O sea, no que, que el corazón te guíe, no la razón, no el pensamiento. Claro, sentir más, pensar menos. Sí, algo así. Sí, sentir más, pensar menos. Bueno, me encantaron todos estos consejos. Espero que la gente haya tomado nota. Tomen nota de estos. Así que、eh, para saber cómo manejarse esta semana. Sí. A ver, ahora vamos. A ver, dígame. s e l e f a l t a yo. j i e n e s Pisces, e n a c i ó mi hermano antes. Ajá. Bien, bueno, tus hermanas s e g u r o escucharon、eh, ¿Sí? y atendieron a los consejitos de, de Cele. Seguimos con María, ¿no? Seguimos con María con el show de chistes. ¿Qué nos vas a hacer reír a h o r a A ver, María. Hola, mis queridos oyentes. Para el día de hoy les traje dos chistes del oro y un colmo. Espero que les guste. Chiste 1. Un hombre compra un loro que h a b í a s i d o de un bar. El vendedor le rete. Ojo que el, lorito, el loro tiene mala boca. Al llegar a la casa, el loro dice: Otra vez en casa de perdedores. La esposa lo mira y el loro dice: Y encima con una damadada. Cuando los hijos entran, el loro dice: Clientes viejos, ¿cómo andan? <risa> Chistos de dos. Estos chistes de sí, María. Sí. Vamos、Chiste、con、dos. el segundo. A ver, ¿otro lorito? Sí.、A、no,、ver. este que va a devolver el lorito e l señor. A ver, no, te señora, escuchamos.、No、sé. Vengo a devolver el loro. El que lo se lo bendice. Pero, ¿cuál es el problema? El otro le dice: Que en vez de repetir todo lo que digo, me lo discute.、Sí. ¿Y el colmo? A ver, quién sabe, ¿cuál es el colmo de los colmos? ¿Cuál es? No sé. No sabemos. Que a un mudo le diga a un sordo que un ciego lo está mirando. ¿Y u s te digas algo para aportar otro chiste más aún? g Por、vos? supuesto. A ver, d i n e Espero que les guste. Dice así el chiste: Un hombre va andando en un auto y lo detiene un inspector de tránsito. Y, le, y le, el inspector le pregunta. Dónde, ¿De dónde viene? Y el hombre, estando algo ebrio, le dice: Vengo de una borrachera. Una fiesta borrachera.、Eh, dice también que e s t u v o bebiendo unos cuantos tragos de cerveza. O sea, varias, varias、eh, botellas de cerveza se h a bajado. También varios tragos de whisky, de vodka y diferentes bebidas alcohólicas. El inspector de tránsito lo mira serio y le dice: ¿Usted sabe que yo soy un inspector de tránsito y que esto es un control de alcoholemia? Y el hombre borracho lo mira en au, estando en el auto y dice: ¿Y usted sabe que este es un auto inglés y la que conduce mi mujer?、Sí. <risa> muy bueno, muy bueno. Este, bueno, y después de este momento risueño、sí. y colorido, vamos a mandar saludos. Sí, a Cairó, a Belardo también. A Cairó, a qué m á s Mañana cumplen a a, ¿A de la Bren. s i g u e l e s cumple, te quiero mucho, Brendy. f i、si、e s cumpleaños a la Brendy. Que traiga tortas. í O, no sé, golosinas, algo que para c o m partida. ¿Por qué un velotero? No, ya, ya estamos、comida. grandes. Ya estamos Queremos comida. Un p e l o t e r o inflaudo y saltamos todos. Y a todos nuestros queridos oyentes, saludos también.、Sí. Ajá, y a Abelardo, porque si no fuera por Abelardo, no estaríamos saliendo al aire. Exactamente.、Sí. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Nos despedimos a este hermoso hasta programa. Hasta la próxima. Nos despedimos a este hermoso programa y nos vemos hasta la semana que viene. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! o les digo, mis queridos chichipíos a seguir laburando verbú con papa s frita s y good show ¡Bravo!